Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Se dijo que linda venís al últimamente e le invitou a tener unha cita para conocerse e xa sin problema porque buena gente Y se fumaron dos flores y él se puso insistente. Tomaron un vino y cada cual se fue a su casa. Y él le mando mensaje de audio a las seis de la cena mañanera. Qué linda que sos, creo que estoy enamorado. Mi culpísimo le trato ahora no quiero ser pesado. Al otro día al trabajo le llevo chocolates. Para que no vuelva sola a su casa, él la acompañó. En la puerta la abrazó, se llegaron a besar. Prometieron ir de a poco, sus espacios respetar. Todo parecía amor, algo lindo entre los dos. Iban juntos a la paz y se iban a cuidar. Una semana ya pasó y algo raro ya notó. Se le empezó a cambiar y ella no aguantaba más. Le dijo porque en tu Facebook no hay foto conmigo. O por lo menos decí que tenés una relación. Sé que tus amigos del barrio están muertos contigo. Si los hombres son todos iguales, claro menos yo. Con ese vestido no podes salir a la calle. Usan pantalón de los míos aunque te sobre tres talles. Cuando ella se duerme, él le revisa los mensajes. Decime quién es Roberto y Roberto era su padre. Él se conoce al detalle todos sus horarios. Y a las amigas de toda la vida no la deja ver. Y cansada sola en la casa pensando Se dio cuenta que en vez de cuidarla la estaba acosando Entonces ella lo dejó, pero él no lo aceptó Cuando ella lo bloqueó y otro número llamó No fue más a trabajar y se tuvo que mudar Por un loco acosador que parecía encantador Non hai libertad Tampouco hai amor Bo dia benvidas Aos sapoconchos Si no hai libertad Tampouco hai amor A verdade Que liberdade Liberdade que dirían Nos compañeiros do, do Radio de Ourense A verdade que graciñas Gracias de novo por estar aquí hoy. Nos apoconchos o matutino da Radio Calimera. Comenzamos, pois pues eso escoitando este tema de Amurga, de Amurga Catalina. Este tema esta versión que dice tanta tanta verdade porque o dolor mai nunca pode ser amor. Así que vive E sé o que sexas, pero sé se ti sempre. Pero agora estás morta, moito antes de estar morta. Un eu único e imóvil ao que lastiman luces e algareos e procuran a noite a paz do olvido. Vaguas de Dona Isabel, Montenegro infeliz, un cabaleiro por un camiño branco, un son burlón de axouxere. Mara, escrevendo a xos con fel e sangue, ela que vai deixar secar todas as rosas. Río que rebordou de tanta vida, agua que se ensumiu nun pozo escuro, perseguindo o non ser, sombra na sombra. Enxendrarás de novo no silencio entre o rencor e a dúbida, volverás a nacer. Unha indecisa voz pulando do desexo, unha lalá feifando a dor do día.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 Radio Calimera. Radio Calimera. Radio Calimera. Calimera. Agora, Radio Calimera. Power boy. Justa Seguimos aquí os sapoconchos o matutino da, da Radio Calimera. Oxe, en un día que, que bueno, a verdade é que, que llevamos unas unas semaniñas que que parece que sea primavera en Compostela. Y eh, bueno, ahora, eh, eh, bueno, tenemos que, que agradecer, porque realmente esto se puede decir que ha sido prácticamente un, un, un atraco que se suele decir en, en castellano ¿no? Eh, bueno, la cuestión es que nuestro, nuestro siguiente invitado de hoy, va a estar este bueno este, este fin de, de semana por, por, por tierra gallegas y, y, y bueno teníamos el, le, le invitamos a altas horas de la madrugada que si podía darnos una entrevista y la verdad que, que muy amable no, no nos ha dicho que sí estamos hablando de julilen Boyain y bueno él, él es eh, un escritor un estudioso un eh, También sociólogo, bueno, ahora él que nos defina un poco porque que es, es de, de muchas cosas, no pero sobre todo eh, está muy especializado y además él confiesa que cada vez más, porque cada vez que conforme va profunditando en el tema de la renta básica, más, más le gusta y más, eso por lo menos le, le hemos leído. Y nada, antes que nada, que nos liamos mucho, pues vamos a hablar de, de un libro que viene a presentar, que se llama, que es, que es su primer libro en solitario, Renta Básica, una herramienta de futuro. Pero primero, eso, agradecérselo y, y muy buenos días, Julen. Buenas, ¿qué tal? ¿Buen... Muy bien. Muy, muy Oye, bien. Pues nada, que muchas gracias, que <risa> la verdad que ha sido altas horas de la mañana, pero bueno, hemos podido conseguir, que es lo, que es lo realmente importante. Y clima primaveral ya he visto en Galicia esta semana, pero creo que hoy o mañana, no sé, pero puede, puede tirar un poquito hacia la lluvia, ¿no? Sí, eso pues sí, aquí pero pero lo que, no, lo que nos está haciendo es un frío así que, que la gente suele decir que la verdad que este año de momento ya digo que esto en cualquier momento puede pa, parece que, li, que el invierno no, no, no ha llegado, no, así que igual tienes suerte y al, sí, la lluvia sí que dicen que, que viene, pero bueno, Galicia, Galicia no. Bueno, no, no te preocupes que en Euskadi también estamos claro. acostumbrados. Bueno, pues un poco, la verdad que que cuando lo vimos nosotros Bueno, te, te, esto es ahí un poco te, te, habia, te habíamos conocido perso no personalmente sino algunas cosas sobre todo por por, por haber leído a bueno a, a alguien que hace el prólogo de este libro ¿no? que es que está da daniel Reventós, y, y bueno y ahora tenemos que hemos leído algunas cosas tuyas pues nos interesaba bueno un poco Por, por lo primero sería preguntarte eso es decir que, que es tu primer libro en solitario si no no tenemos mal mal entendido eh, que vamos a encontrar que es este renta básica una herramienta de futuro Julen? Pues bueno si sí, es eh, mi primer libro en, en solitario ¿no? y al final es un libro que tenía un, un objetivo bastante claro no eh, bueno yo veía como muchas veces eh, el Debate sobre la renta básica se realizaba en términos muy académicos ...y que ya es necesario dos cuestiones... ...una, abrir ese debate a ámbitos más amplios... ...a espacios más amplios de la sociedad... ¿no? ...que cualquier persona que, bueno, sin saber de economía... ...ni saber de renta básica, leyese el libro... ...y tuviese unos conocimientos básicos que le pudiesen servir... ...pero al mismo tiempo que, yo sé... ...si un profesor universitario como soy yo, pues lee el libro... ...pues también le pueda servir y le pueda, no sé... ...que pueda adquirir conocimientos nuevos, ¿no? Creo que es un objetivo que se ha conseguido... Bastante bien. Había un segundo objetivo, que era, muchos de los libros que describen en torno a la renta básica son libros que miran mucho al pasado. Y desde cierto, también negativismo, ¿no? Que mal estamos, tenemos unas tasas de pobreza, lo que se ha hecho no se ha hecho bien. Bueno, yo quería darle la vuelta, ¿no? Un poquito, pasar de, como estamos a veces a la defensiva, a pasar al ataque, ¿no? Es decir, esto es una herramienta que, bien, tenemos el pasado, pero es una herramienta, sobre todo, del futuro, que nos puede permitir también, ya no solo hablar de pobreza o de economía, sino también de hacer frente como sociedad a los retos que tenemos al siglo XXI, ¿no? desde la crisis ecológica, eh, pasando por la evolución del mercado laboral, hasta la crisis de cuidados. ¿no? Mm. Y creo que es algo pues bastante novedoso, y lo cual también pues nos pone yo cierto optimismo encima de la mesa, y no solo nos hace mirar atrás, sino también al futuro, y ver la herramienta de la renta básica eh, como, como una herramienta que nos puede permitir a crear una sociedad pues, bueno, mucho más digna, mucho más igualitaria, y donde en definitiva pues la pobreza no sea uno de los problemas que tengamos que sobre el que tengamos que hablar todos los meses claro porque un poco viendo un poco alguna alguna entrevista que, que, que ya te han hecho sobre el libro y también sobre todo viendo algunos trabajos tuyos de, de, de así de artículos y eso no tú, tú dices algo que creemos y explicabas ahora también lo ¿no? que, que es muy importante es decir que que ninguna herramienta está tampoco es una es una panacea pero que, que sí si, si esto es parte de, de un cambio mucho mayor Sí que la renta básica es decir es algo que puede puede transformar realmente la forma de, de vivir de, de, de mucha gente que, que como tú dices bien pues está que, que no puede ni comer aunque parezca mentira eso sigue pasando en este en este estado español totalmente hace poco escuchábamos que o leíamos que cada cuatro horas muere muere, muere un niño no mm. <ríe> por, por, por inanición lo que es realmente pues muy Muy preocupante. Pero es muy importante lo que dices tú y, y es lo que yo también intento dejar claro, ¿no? Porque muchas veces, no sé si hacemos el error quienes defendemos la renta básica, nos intentan poner tan benitos que nosotros no decimos o es algo que, bueno, pues ciertas personas lo dan por supuesto. No, la renta básica no soluciona todos los problemas, ¿vale? La renta básica tiene dos objetivos claros que son los objetivos que cumplen. Uno, erradicar la pobreza, es decir, garantizar a toda la ciudadanía la existencia material el poder cubrir sus necesidades básicas desde el principio de mes y dos, dotar de mayores cotas de libertad a la gran mayoría de nuestra sociedad, ¿no? La gran mayoría no libre actualmente en la sociedad. Pero, ¿qué pasa? Yo decía, vale, bien, esos objetivos ya lo sabemos, lo hemos hablado mucho, pero ¿qué pasa con otras cuestiones que tenemos que afrontar como sociedad y a las cuales la renta básica nos da solución? Y decía, vamos a mirar si la renta básica puede contribuir, es decir, va en línea con algunos de estos retos o con algunas de las políticas que debemos llevar adelante para afrontar dichos retos, o, sin embargo, puede ser contraproducente para algunos de ellos. ¿no? Y por eso pues bueno me parecía muy necesario hablar desde las desigualdades, como decía, pero también, bueno, pues eso, la renta básica, cómo se comporta frente a la crisis ecológica cómo se ve la renta básica desde un punto de vista verde y ecologista, ¿no? Entonces, me parecía, pues bueno, investigar un poquito sobre aspectos en los que habitualmente no, no investigamos que era muy necesario. ¿Y además por qué? Bueno, pues porque tenemos unos colectivos muy ganados dentro del discurso de la renta básica, como puede ser, a veces, gente del mundo académico, eh, trabajadores y trabajadoras con personas en situación de vulnerabilidad, etcétera, pero hay otros colectivos a los que nos cuesta llegar un poquito más, ¿no? Y creía que era necesario también, tratar de ampliar esa base social de defensores y, y defensoras de la renta básica sí porque porque además un poco ¿no? en, en ese en ese esto tiene que ser un, un cambio global de, de muchas cosas no tú tam, tam, también también hablas no es decir de, de, de que creemos que, que es algo importante que no te, no, no se tiene en cuenta ¿no? que, que es el tema de, de, de, de crecimiento, es decir tenemos de dejar de consumir como estamos consumiendo los que nos llamamos países de no sé, modernos o del primer mundo como se les nos queríamos decir pero que, que no, no, no estamos demostrando si realmente somos ese primer mundo que, que decimos y también el, el trabajo eh, se tiene que repartir es decir no no no puede haber gente que siga haciendo horas y horas encima muchas veces sin cobrar extras y otra gente que no tenga trabajo esto esto tiene que cambiar está claro y, y yo creo que que apuntas muy bien ¿no? dos temas que son centrales, yo creo, cada vez y para cualquier persona que quiera dibujar un futuro más o menos, que no nos lleva a la destrucción, mm. pero de, tanto del equilibrio entre las personas como del planeta, pero entre las personas también, ¿no? Hay dos claves que son, por un lado, la crisis ecológica, el decrecimiento, la economía rosquilla, llamémoslo como queramos, ¿no? Mm. Pero al final, esa crisis ecológica, ...lo que hace es muy claro... ...y no voy a dar todos los detalles... ...pero sí, sí. por decirlo de una manera breve... ...tenemos el dilema de crecimiento... ...¿qué pasa?... ...que el capitalismo... ...el sistema económico actual... ...garantiza cierta paz social... ...mediante el más... ...más es siempre mejor... ...más empleos, más salarios... ...más producción interior bruto... ...etcétera, etcétera... ...más producción, más consumo... ...¿no?... ...hace una vez una rueda... ...¿qué pasa?... ...que ese más siempre es siempre mejor... ...vemos que nos lleva al desastre... Eh, ...ecológico... ...entonces... Ese dilema del crecimiento principal vale, si decrecemos hay un problema y es que no podemos garantizar esa paz social del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué solución hay? Repartir. Tenemos que repartir si queremos que, eh, bueno, pues no se polarice la sociedad mediante ese decrecimiento que es un problema real que tiene. La renta básica entronca perfectamente en este sentido, ¿no? Y, por otro lado, tenemos el reparto del empleo, lógicamente. En primer lugar, tenemos que tener claro que, Empleo no es sinónimo de trabajo, es algo que incluso en el mundo académico se hace a veces. Sí. Empleo, todo empleo es trabajo, pero el trabajo es mucho más amplio que el empleo, ¿vale? El trabajo remunerado, es decir, el empleo, es el que contribuye al PIB, por así decirlo, al producto interior bruto, son los datos que nos dicen día sí día también la tele, la economía va bien, la economía va mal, el PIB sube, el PIB baja, ¿no? Vale, pero luego tenemos otro tipo de trabajos que no son remunerados, como el trabajo voluntario, el trabajo de cuidados y domésticos... etcétera, que también son muy importantes y que de hecho son necesarios e imprescindibles, se ha visto sobre todo en la pandemia, ¿no?, para el sostenimiento de la vida. Entonces, eh, bueno, la renta básica permite valorar y visibilizar todos esos trabajos que no son empleo y, en segundo lugar, también permite avanzar en políticas de reparto del empleo, es decir, entender el empleo como un bien escaso y repartir ese bien escaso, ¿no?, para que, como puede ser la riqueza, no se no se concentre en muy poquitas manos. Y todo eso pues bueno, pues bueno es algo que me parece muy importante y que tratamos en el libro en profundidad, ¿no? porque además supuestamente vamos a un futuro donde se va a dar una destrucción neta de empleo. Si se va a dar una destrucción neta de empleo y ya cada vez el empleo va a ser más escaso, pues es más necesario que nunca repartirlo, pero también desvincular la subsistencia de las personas a la tenencia de un empleo. vale Entonces la renta básica también es una herramienta que entronca perfectamente En este en este futuro donde el empleo pues cada vez va a ser más escaso un poco también por eh, digo porque no como para que la gente decide eh, también lo, lo sepa lo apunte lo vamos a volver a repetir eh, a lo largo de, del programa más allá de la, de la entrevista pero bueno decir un poco que que eh, este libro renta básica una herramienta de futuro eh, pues este viernes 21 lo presentas aquí en santiago de compostela en la, en la librería Follas novas a las 8 de la tarde luego el sábado estás vamos te, te vas a correr Galicia, ¿eh? El sábado estás por la mañana en Vigo, en la librería Libre Ouro a, la, Libre Ouro a las 12 de la, de la mañana o del mediodía, y luego el sábado por la tarde en, en la Tobeira de Oza, en La Coruña, a las 7, decimos para que la gente que, que no se nos escuche pues eso que se acerque que, que bueno la verdad que una, una pregunta así que sí que nos surge porque claro es decir estas cosas muchas veces uno puede desde fuera no desde el desconocimiento no puede pensar claro esto lo está escribiendo Alguien que, no, estamos hablando de una persona como tú, que eres licenciada en ADE, una persona que tiene un doctorado, una persona que ha estado en Oxford, es decir, que hablamos de alguien que, que habla que habla con, con propiedad de, de, de sabe de lo, de, de lo que está hablando, es decir, encima en este libro vienes, viene digamos, eh, empiezas, o sea, tienes un prólogo, y, eh, vamos, con Daniel Reventós y tienes un epílico con Guy Standing que, eh, impresionante, ¿no? Eh, suponemos, Julen. Sí, la verdad que para mí, eh, tener ese prólogo y ese epílogo, Dani, que es además el director de mi tesis doctoral, ¿no? Y Ajá. ya hay en que, bueno, pues es un economista autor del precariado y, bueno, pues eh, uno de los economistas con más prestigio a nivel mundial, ¿no? Pues es algo que para mí, pues ya ya ves tú, ¿no? Tengo 31 años y, y empezar así, que de hecho, ...en Galicia ya va a estar en las presentaciones la segunda edición del libro... ...que ya hemos agotado la primera, ah, pues bien. es algo Era impresionante, buena. ¿no? <ríe> y, y bueno, más allá de eso, que pueda comentarlo yo que puedan decirlo otras personas, etcétera... ...a mí lo que me interesa y lo que me gusta cada vez más es que eh, la renta básica cada vez se conoce más... ...y cuanto más conoce, pues a la gente más le gusta porque más lo entiende, ¿no? Y eso es lo que están demostrando las últimas encuestas que se han realizado en torno a la renta básica... Y en la actualidad, pues la última encuesta a este respecto, a nivel europeo, eh, muestra que el 68% de la población europea votaría a favor de una renta básica, ¿no? Entonces, la cuestión es clara, tenemos el mayor reto que es político y, eh, bueno, pues si queremos conseguir una renta básica, lo que tenemos que hacer es presionar a la clase política para que se implante. Y esto, bueno, es algo que nos puede sonar a veces muy lejano, pero actualmente ya hay más de 70 proyectos piloto a nivel mundial sobre renta básica, ¿no? másonado por por ejemplo puede ser el de Finlandia pero bueno son proyectos claros que nos están demostrando unos resultados pues muy satisfactorios y mucha evidencia de cómo podría funcionar una renta básica sí además en eso sí que sí que tanto hemos leído a ti pero también lo habíamos escuchado no a otras a otras personas que no que no, no olvidemos que cuando hablamos lo que tú dices, es decir hablamos de proyectos pilotos que eso quiere decir que son proyectos para ir mejorándolo es decir porque muchas veces esos proyectos pueden tener su parón su no y eso se utiliza y se utiliza brutalmente desde muchos medios de comunicación para, ves, es que esto no funciona, es que esto ya no, es decir, no, es que estamos hablando de que son cosas que, que son piloto eh, que no tienen un presupuesto real, es decir, entonces, esto es, se necesita apostar por ello y, y la herramienta es muy potente, o eso pensamos nosotros. Sí, está claro, los proyectos pilotos lo que no pueden hacer es tratar de engañarnos. ¿no? Sí. Tenemos que saber y ser conscientes de, desde un principio que es un proyecto piloto, qué limitaciones tiene, pero también qué beneficios puede tener. ¿no? Sí. Entonces, bueno más allá de eso, yo creo que no tenemos que glorificar tampoco los proyectos pilotos, tenemos que ser conscientes de las limitaciones, como decía, y tenemos que ser consci conscientes de que muchas personas, muchos medios de comunicación, van a utilizar esas limitaciones como arma arrojadiza, ¿no? sí. es lo que ha ocurrido, por ejemplo, el de Finlandia que comentabas tú, Eh, bueno, decían, no se ha cancelado el proyecto piloto. No, no se canceló. El proyecto piloto de Finlandia tenía una duración de dos años, llegó a los dos años y se acabó el proyecto piloto. No se canceló. no Entonces, bueno, pues, utiliza mucha demagogia y se intenta pues eso, pues tratar de tergiversar los resultados que muestran los proyectos pilotos, ¿no? En el libro hablamos de muchísimos de los proyectos pilotos que, que hay. Hablamos de Finlandia, hablamos de Barcelona, hablamos de canadá de Estados Unidos de india de kenia de namibia economías muy dispares que nos dan resultados pues muy bonitos cada uno eh, dependiendo del lugar y de la economía que es no no se ve lo mismo en india de lo que se ve en, en finlandia no en india por ejemplo se ve pues una ama de casa que decía que por primera vez tenía nombre que siempre la habían llamado pues madre o abuela o lo que sea y que iba a una reunión y que le preguntaron por su nombre y que ni se acordaba cuál era su nombre no y decía por primera vez pues Ahora me vuelvo a sentir persona, me siento una persona eh, realizada, ¿no? que, que puedo decir lo que pienso. Y la renta básica al final viene a hacer eso un poquito, lo que decía al principio. no Más allá de garantizar la existencia material, pues dotar de libertad a las personas que sean que seamos libres para poder construir nuestro camino en la vida eh, sin tener que depender de nadie, por así decirlo. ¿no? Que eso es al final lo que entendemos como libertad. Libertad no es el poder ir a echarte unas cañas con tus amigos, que también es libertad. ¿no? Sí. Pero libertad, sobre todo, y la primera y más importante libertad, es la de poder ser libre sin tener que pedir permiso a nadie. ¿no? Y eso es lo que garantiza una renta básica. Yo creo que que con esa frase pues lo, lo, lo, se resume mucho de los porqués. So, sois tan atacados y sois tan... no la, la, Las personas que, que trabajáis desde este punto de vista de la, de la renta básica. no es decir, porque, Claro, cuando hablamos de libertad y de poder decidir eso al poder, y eso que tú en, en cierto modo también sabes lo que es estar en la de, en la parte de, de, de la política, no es decir, probaste si la en un momento dado, pero eso al digamos a lo que es el poder más allá incluso de la clase política le asusta mucho el tema de la libertad de, de cualquier persona. Sí, está claro, esto es algo que directamente va a encontrar los privilegios de algunas personas. Y esas personas que actualmente algunas algunas empresas pues tienen más poder que estados democráticos, ¿no? Incluso pues, pueden atentar contra lo elegido democráticamente contra lo común, pues bueno, se sienten amenazados y esas personas lógicamente no están de acuerdo con la implantación de una renta básica que dotaría de ese poder a la mayor parte de la ciudadanía. Sí, nosotros hace hace poco, bueno, también recomendamos un poco también a la gente que a que se acerca a las presentaciones, a que se acerque al libro, también a que te sirva en, en redes sociales, porque ahí hemos visto que, que también eres bastante activo, sobre todo a la hora de publicar algunas cosas que queremos, pues eso, ¿no? Porque porque lo que sí que tienes, y te hemos ido descubriendo poquito a poco, es y eso es muy de agradecer, por lo menos para la gente que nos cuesta mucho muchas veces entender las cosas, es esa parte de, de hacerlo fácil, de, de, de la pedagogía, ¿no? Y ya creemos incluso que en un proyecto anterior que ya participabas, que es el Hoy es mañana, 10 relatos para repensar el futuro, en lo que haces tiene mucha importancia, ¿no? El que, el, el, el que sea algo que a, a que cualquier persona podamos podamos acercarnos y entenderlo y hacerlos nuestro, ¿no? Sí, si al final es lo más importante, ¿no? Es decir, a mí, eh, yo ya escribo mis yo qué sé, mi tesis doctoral, mis artículos académicos, ...tengo que intentar hacer mi carrera profesional... ...mi carrera académica... ...que es una lucha de un todos contra todos... ...por suerte siempre escoges... ...y siempre coincides con gente a tu alrededor... ...y tratáis de colaborar, ¿no?... ...pero yo sé eh, dónde tengo que escribir de cierta manera... ...y dónde mi objetivo es uno totalmente distinto... mi objetivo es... ...concienciar que la gente... ...no tanto concienciar, sino que la gente sepa... ...el mundo en el que vive... ...lo conozca, ¿no?... ...y por eso, pues bueno, pues hay datos de este mundo... Que realmente son vergonzosos y yo simplemente lo que hago muchas veces no luego lógicamente tengo mi ideología política y lo que hago es dar datos y la gente pues son datos a los que o los cuales pues les les pone muy mala leche no realmente y, y bueno pues uno no sé si llamarle éxito pero bueno una de las cosas por los que por el que crees con redes es simplemente por eso dar datos Es algo que, bueno, pues entre tanto discurso político y entre tanta demagogia es algo que teníamos casi olvidado, pero que está ahí y que realmente es lo que más pueda avergonzar y más roja puede ponerle la cara a nuestras clases políticas. Pues bueno, un poco que sabemos que va muy muy pillado y no queremos robarte mucho más tiempo, eh, de verdad que, que, que agradecerte el que puedas haber estado aquí, eso, vamos a recordar, bueno, también queríamos, porque lo hemos visto, felicitarte que, que nada, que en noviembre eh, pues te, te doctoraste y además con sobresaliente, ¿no?, con esta, la divina, la... o sea, que, que enhorabuena, es que... Que, que bueno, que eso también es, vemos ahí. Nada, no, no queremos, ya sabemos que estás ahí en la, en la universidad. Eh, pero eso, vamos, recordamos un poco las, la, los, los dos días porque son son tres citas pero son dos días el primero el, el viernes eh, aquí en la en, bueno, aquí en, eh, decimos aquí porque nosotras estamos aquí no pero en Compostela en la, en la librería Follas Novas a las 8 de la, de la tarde luego en Vigo el sábado 22 a las 12 en la librería Librouro y luego en la Coruña también el sábado en, en la tobeira de Oza a las 7 en redes sociales se pueden podéis encontrar eh, si si buscáis Eh, pues eso, Julen, voy a ahí en, en Twitter, lo va sí, lo vais a encontrar eh, y nada, que, que animar a la gente a que se acerque a esta renta básica, una herramienta de futuro y, y no robarte más tiempo, pero si tú quieres añadir algo, Julen, nosotros encantada Muchísimas gracias, que tengo que entrar ya a clase, que es tarde Pues nada, echa, nada la, como dice la canción échanos la culpa a nosotros Así. y muy agradecidas y que vaya muy bien por pero aquí, eso. que nos, nos vemos el viernes Igualmente, claramente. nos ah, vemos Gracias Adiós. Esta é unha radio libre. A Calimera. Y la memoria medio en ruinas como el Partenón de Grecia. Con los aires de reina de esa La cartera sin papeles, las copetas sin licencia En apariencia una chavala dócil, una nueva cifra En esencia, descendencia de la libra Traigo papiros de acena, sé muy bien que no me libro Pero a mí me va el peligro, nene, dame más libre Que ni somos ni seremos libres, pero sí bandidos Que al menos es parecido, yo siempre fui con los malos del lado del crimen organizado de la hermandad de la virgen de los desesperados fugitivos con convictos conflictos con el estado drogagatisto sin causa pero de oscuro pasado de mientras sigo aquí ará sacándome los clavos con 54 kilos siendo un peso pesado miro para atrás y ya se han ido más de media hora llevo interrogando a los testigos todaraya con el sonido de este mismo aullido infame que es el único relevo que hace que no habla femen En la hoguera que no impide que lo ames Si yo digo veneno inmediato tú te relames Exportando la nueva por debajito los trenes Que me quemen pronto, que me quemen Venga, que me quemen Un día a Turpiña asomou a cabeza por entre un montón de terra para ver xa xa ir ao sol. Pasou aquilo. Era redondo e marrón. Pareciase un chisco a un chourizo e o peor de todo, caíra xa xusto na cabeza. ¡Pai, che boa! ¿Qué me fixeste na cabeza? Pero era tan curta de vista que xa non puido descubrir a ninguén. ¿Fuchaste que me fixeste xa na cabeza? <risa> eu? Non. ¿Por qué? Eu fago así. É, eh, unha pinga branca e húmeda petou no chan, xusta a vera da teu piña, eba a tus pata dereita. Fuxeste que me fixe isto na cabeza? <risa> eu? Non, porque eu fago así. Non, non, non, non, Cinco bolas grandes e gordas caeron pesadas case riba da tua piña, quedou profundamente impresionado. Fuxeste que me fixe isto na cabeza? I, I, eu? Non, porque eu fago así. Focheste que me ofixe isto na cabeza? NEE! Eu? Non, porque eu fago así! <risa> unha cheia de filoros cor caramelo rodaron pola erba e tupiña casi lle gustaron. Focheste que me ofixe isto na cabeza? Mu Eu? Non, por que eu fago así? CHO! E unha masa marrón verdella espallou pola erba a rentes da tupiña, Esto alegrouse moito de que non fose a vaca que me fixera na cabeza. Poxeste que me fixeste na cabeza? Oi, oi, eu, non, porque eu fago así. E un montonciño, brando e pardo, caeu no prado. A tupiña tapou o nariz. Nese entre a tupiña viu dúas moscas gordas e negras que estaban comendo e pensou, por fin alguén que me pode ajudar. Poxeste que me fixeste isto na cabeza? <tos> Non te movas, está claro, foi un can Por fin, a teu piña sabía que enlle fixera aquilo na cabeza. Xan Pedro, o cán do carniceiro. Rápida como un raio cabeou pola caseta de Xan Pedro. E... Unha cagadinha negra aterrou xusto na cabeza do can E, feliz e contenta, a teu piña volveu a desaparecer na terra. Eu vou estalar Vou estalar Naide nos taza, chouritinhos nunha pota Copiños de ribeiro nin culpiño de carnota E a minho que me chifle unha boa grilla da criolla cun bom pan Oh, mire, olha! Yeah. Iso sana é, eh? marisco lobo nin falamos Iso sana é, eh? un copiño del bariño Iso sana é, eh? pa mi nun queixinho yo Iso sana é, eh? pura é sana é eh? Arredemo, a ver se un labón, é, som un labón, é Arredemo, non teño fondo Som un labón, é, eh? Eu vou instalar. Vai, instalar Pop, pop, Eu vou instalar. Vai, instalar Pop, pop, Eu vou instalar. Ei, non te queixes. Pop, pop, Filloas, con viño e chantada que é mellor que o de Rioja. Carneiro de moraña con chicharro, cebola, con monfal. Oh, mire, oia! Oh yeah. E Susana so é, eh. marisco logo, ni falamos, si Susana so é. Eh. Un copiño de albariño, si Susana so é. Eh. Pa mino pechillo no do gallo, si Susana so é. Eh. Pura Susana é. Eh. Arredemonte, aversa con o gozo. Bom, é só so arrebegar, não tenho porto, so só mula bom, é só so mula bom, é, bebo é chamo, bom que chove do vinho até como chamong, não mato, não mato, Eu vou instalar. Vai, me oh, oh, oh, oh. Eu vou me uh, Vai, me O postre está mellor que un pemento de padrón Un roscón, eu quero un roscón Que de postre está mellor que un pemento de padrón hey! Eu vou instalar hey, hey. Obo, está Radio Calimera, a Radio Libre de Compostela. Sintonízate. Os sapoconchos, o sapoconchos, sapo Radio Calimera. Para ti e para ti. Os sapoconchos, os sapoconchos. Os sapoconchos. A muerte reciba Si sí, porque te quiero Quieres llorona Que yo A muerte reciba Aquí continuamos en Los Sapo Conchos, son matutinos de la Radio Calimera. Estábamos a punto de meternos en un charco un poco complicado porque eh, bueno, acabamos de escuchar una versión increíble de esta de esta llorona, de esta llorona cantada por Lila Downs, ¿no? Y vamos a decir que, que casi, casi mejor, pero no, no diremos que ni mejor ni peor, una gran versión de Lila Downs de esta llorona, no, no diremos ni mejor ni peor que Chabela ni que nadie, porque si no, eso igual puede que nos creen muchos enemigos o enemigas y bueno, la, la cosa es, es que hoy tenemos y además se lo queremos agradecer mucho a las, a las dos, a los dos de que estén hoy aquí, ellos son Liliana david y, y david ramos eh, y bueno los tenemos porque este viernes a partir de las 7 de la tarde aquí en la, en la casa de pese en, en la en la rúa Curros enríquez 28 pues bueno van van a venir a, a dar una, una charla un desde su conocimiento desde su experiencia para hablar de la de vida y rituales eh, una noche de, de muertos en méxico un, un acercamiento con, con europa vida y rituais anoite de muertos en méxico eh, un allemiento con, con europa ainda antes que nada pues muy muy buenos días tanto a liliana como David y, y muchas gracias Al contrario muchísimas gracias a ti a todos ustedes a tu auditorio y eh, la verdad es importante crear estos espacios para dialogar conversar a, en torno a temas que pues que nos interesan ¿no? sobre todo pues para acercarnos eh, desde la diferencia pero también desde nuestra manera de tener puntos en común y dialogar así. Y bueno, pues aquí a mi lado también está David Ramos Castro, quien nos va a saludar. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo están? Espero que bien y nada, simplemente redundar en el agradecimiento eh, de Liliana y efectivamente estamos muy, muy contentos Maxime, si estamos en un programa que se llama zapoconchos, que como bien sabemos es una especie que hay que proteger porque sí. quedan quedan pocos pocos eh, galápagos, digamos, autóctonos como este es en, en Galicia, ¿no? Sí, además una bueno nosotras nosotras también venimos de, de fuera no pero que, que aquí mucha mucha gente lo, lo desconoce y nosotros pues nada cuando nos enteramos dijimos pues mira este va a ser el nombre no de que, que vemos por ahí hemos estado leyendo algunas cosas y, y bueno vemos que, que bueno en este caso va, va, vamos a hablar no de esta noche de, de muertos en, en méxico pero la verdad que que recomendamos muy mucho que, que se suele decir eh, que, que se acerquen tanto a vuestros artículos en, en ahí en, en artefacto no con, con, lo, con este los intempestivos, pero también luego que eh, pues eso no vemos también a, a liliana que, que colabora con con cxt eh, a ti también te, te podemos escuchar en eh, o te hemos escuchado en algún programa de radio y bueno luego también hablaremos de que, que más allá de, de antropólogo social eh, tienes una parte muy muy de, de artista Pero bueno un poco lo primero que queríamos es que pues eso recordar que es este viernes a las 7 y un poco cuál es el planteamiento de esta de esta charla de, de esta vida y rituales de, de la noche de los muertos en méxico bien pues sí la idea y la intención es como como decía al principio que podamos encontrarnos con, con la gente sobre todo en estos tiempos que para mí al menos es muy importante y Eh, pues darle otra vez, eh, digamos, una especie de fortaleza a los, rituales, a los rituales humanos y sobre todo a este tipo de actividades donde podemos reflexionar, conocer aquello que nos resulta desconocido y de alguna manera reconocernos también en eso que aparentemente nos es tan ajeno. Y esta actividad, bueno, pues surge justamente como parte de nuestro proyecto, de nuestro movimiento cultural Los Intempestivos, que es, digamos, una suma de voces, de testimonios, de diversos saberes, la filosofía, la antropología, el periodismo cultural... Y ahora, bueno, pues quisimos darle un poco de carne, ¿no?, a este proyecto y partir con una una ceremonia y una fiesta tan importante para quienes somos de México como lo es la fiesta de la Noche de Muertos, ¿no? Y bueno, pues esto eh, viene desde noviembre que empezamos, arrancamos con este proyecto y ahora hemos tenido la oportunidad, pues, de irlo rodando y dando a conocer en diferentes puntos y ciudades de Galicia y pues justamente la intención es, como te digo, acercarles una parte de México, este ritual que es tan importante, donde vivos y muertos convivimos eh, para recordar justamente, para, para fortalecer y reivindicar nuestra memoria histórica. Yo simplemente añadiría que es lo que a mí me toca. Sí, sí. Pues yo mi, mi, mi aportación en este sentido es mucho mucho más eh, humilde, más pequeña. Yo me limito simplemente a, a hacer una pequeña un pequeño recorrido muy muy muy discreto y sucinto sobre la importancia de los rituales que como bien he sabido, pues es un tema Eh, que a los antropólogos eh, sociales, y no solo, pero muy especialmente a los antropólogos sociales, pues nos ha cautivado desde casi el comienzo de la disciplina, ¿no? Y, y claro esta ofrecía esta ocasión ofrecía una ocasión inmejorable para, para hablar de los rituales dado que justamente en la noche de muertos de méxico pues se conjugan muchos de los elementos que propiamente forman parte de la dimensión ritual ¿no? y recordar también así de, desde este otro desde ese lado hasta este otro lado eh, la importancia también que tiene desde luego la muerte como tema radical de la especie humana pero también la multiplicidad de sentidos ¿no? que se le pueden que se le pueden dar sí la verdad que desde día de, no eh, llianana eso no la, la, el, el poder desde desde la diferencia también encontrar los, los puntos de, de acercamiento pero pensamos no decirle leyendo también algunos de, lo, de los artículos que sobre todo el El, el poder comprender, ¿no? Es decir, desde de, porque porque antes de, de, de opinar, ¿no? Es decir han que hoy en día eso parece que no está no está muy de moda, pero importante primero conocer para poder poder saber si pues eso, ¿no? Ver si porque además nosotros pensamos que muchas veces cuando hablamos de, de nuestro caso, ¿no? de, de, del Día de los Muertos allí eh, en, en México la importancia que tiene, el cómo se celebra, que es muy diferente a lo de aquí esto es una, una cosa que nos surge a nosotras no y seguramente estaremos equivocadas pero es que un poco aquí se, se ha insistido mucho muchas veces en, en aquello que, que no que no existe que no se nombra no existe no y parece que aquí si no hablamos de la muerte no exista cuando bueno estos dos últimos años y si no es que siempre ha estado presente está más presente que nunca entre nosotros como y Y bueno, la muerte también es vida, ¿no? Digámoslo así. Así es. Yo creo que eso es muy importante abordarlo, el, el tema y la concepción de la muerte como parte de la vida. no Hay un dualismo en las concepciones mesoamericanas y al menos en las que se han estudiado, de manera más profunda, justamente ese sentido, ¿no?, que toda muerte, pues, de alguna manera implica el reivindicar eh, la vida misma. Entonces, no hay una separación, no son cosas ajenas y, bueno, parte de lo que yo les explicaré a quienes vengan eh, a esta charla, pues, ...es justamente cómo se entretejen estos estos conceptos... ...y si es posible comprender justamente esa parte desconocida... ...pero al mismo tiempo que llama la atención, ¿no? Creo que ante los ojos de extranjeros, extraños... ...pues se ve a México en ese sentido con, con una mirada de sorpresa, ¿no? De, y igualmente de desconocimiento... Pero eh, yo creo que resulta muy interesante el darle pues toda la dimensión pues vital que tiene la muerte también, ¿no? Entonces son conceptos que no se pueden desligar. Y así lo, los voy explicando desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días, digamos. Comentabais que, que, ya, que ya va a ir rodando por, por por Galicia, ¿no? Creemos, si no nos equivocamos, que ya habéis estado también, por ejemplo, en, en Coruña. Es decir, ¿cómo...? cómo la cómo la gente suele, bueno, supongo que cada persona a su mundo, ¿no? que se suele decir, pero pero cuál es la respuesta de la gente cuando cuando empezáis a hablar de estos temas? Bueno, es que la experiencia aquí en, en Galicia ha sido escasa por temas de tiempo, básicamente, sí. no por otra razón. Y ha venido un público curiosamente eh joven, sobre todo gente joven vino a nuestra presentación en Coruña y la verdad debemos decir que la recepción ha sido muy buena, porque digamos que dentro del espíritu calienta la idea de lo intempestivo, que en el fondo quiere decir estar un poco en contra de los tiempos, de la época, ¿no? pero no para destruirla sin más, sino con ese sentido Nietzscheano, ¿no? de, de las consideraciones intempestivas, de, de estar en contra de la supuesta certeza de un tiempo para dotarlo de un significado mucho más rico. no y Entonces, en ese, en ese sentido, pues nosotros abrimos... Siempre el tema después a la discusión, intenta, intentando que siempre que tengamos tiempo y que el espacio en el que estamos nos lo permita, pues no estar sometidos a esas cortapisas típicas de conferencias donde te, te alquilan durante 5 o 10 segundos el micrófono casi, diríamos, y te lo arrebatan no como un niño rabioso robándote un caramelo. Pero... Entonces se, se creó una, una conversación muy interesante donde nosotros también les preguntamos a los que asisten, dado que también hay elementos que Liliana explora, que, que acercan eh, la noche de muertos a ciertas prácticas que al parecer han quedado registradas y que se realizaban también en Galicia eh, y de las que, por ejemplo, pues yo no tenía noticias, entonces también abrimos eso para que se si hay bien entre el público que conozca referencias, es decir, hacemos también una especie, casi aprovechamos para seguir haciendo una suerte de etnografía, ¿no?, y seguir registrando lo que la gente eh, tiene también que compartir, ¿no?, porque cada uno de nosotros pues tiene también una, una parte de esa experiencia de verdad, ¿no? Y por otro lado también es cierto que causa, eh, si hay una experiencia, un sentimiento de extrañeza, por decirlo, a veces, no de rechazo, no diría de rechazo, sino de, de sorpresa, de que sabes que la gente de aquí, entre los más cercanos de nosotros, puede causarles, pues sí, o llamarles la atención, ¿no? Ese, en ese sentido, la fiesta de muertos puede que les resulte algo a veces escalofriante, ¿no? O decir no sé, no me llama la atención porque claro, viene implicado el tema de la muerte, pero lo interesante justamente de este acercamiento es que la, las personas que asisten y la gente con quienes hemos compartido pues saben que en el trasfondo de todo este asunto de esta ceremonia hay siempre un sentido de vitalidad, siempre de reivindicar la vida y eso yo creo que es lo que importa más no entonces claro bueno pues los sentimientos eh, son distintos entre cada comunidad entre cada persona pero lo que tú decías si conocemos o si nos damos la oportunidad de conocer al otro sí. podemos disfrutar más de su presencia y también acercarnos de otra manera a todo aquello que en principio podríamos rechazar, ¿no?, sino integrarlo y asimilar de algún modo que vivimos en estas culturas híbridas, ¿no?, y que hay mucho sincretismo entre nosotros y más cosas que nos unen que las que nos separan. Sí, la verdad que, que os escuchamos, ¿no?, y, y un poco eso, ¿no?, porque parece más allá de, de este tema, ¿no?, pero pero en sí como que, que muchas veces eh, la, la sociedad nos marca que más que escuchar, da igual lo que diga la o el otro es decir nosotros vamos a decir nuestro discurso igual no entonces ese planteamiento que, que pensamos que, que vosotros hacéis ¿no? desde, desde desde saber escuchar desde ese poder conversar no poder filosofar bien entendido no es decir, de importante ¿no? en este tema y, y en otros temas no es decir desde creemos que, que, que eso también no, no sé si vosotras lo notáis o eso alguna se, se, se pierde se está perdiendo mucho Sí, muchísimo. Eh, yo creo que justamente es muy necesario abrir cada vez más espacios para vincularnos de otra manera porque justo en la época en, las que, en la que estamos y en el tiempo en el que vivimos parece que hay una fuerza es, no, no sé, sobrenatural o que nos avasalla y finalmente impide y rompe los lazos, ¿no?, entre entre la sociedad. Yo creo que esto es lo que estamos padeciendo el día de hoy. Sí, yo yo creo que hay demasiado ruido ideológico en el sentido malentendido o, o en el sentido, no digo malentendido, sino en el peor sentido de, de la palabra y del concepto incluso de ideología, ¿no?, que también tiene otras acepciones eh, mucho más nobles y salvables, por supuesto, pero en el, en el peor sentido que transporta consigo lo ideológico, pues yo creo que vivimos hoy desgraciadamente en un ruido ideológico que entre otras cosas justamente entorpece esa posibilidad de escuchar con respecto, escuchar historias con respecto a temas radicales, pero radicales en el sentido no que sean extremistas sino que son temas de raíz, de raíz, sin los cuales el ser humano queda simplemente como una especie de elemento volátil Eh, al socaire del, del, del viento, ¿no? y también a merced de la tempestad, me refiero a temas como el de la propia muerte, o sea, nosotros sí. al, al hablar de este tema, y sobre todo desde la experiencia ¿no? que, que se vive en México con respecto a esta festividad, pues lo que intentamos es justamente, vamos a decir así, prodigar ¿no? la vida, justamente hablando de la muerte, la muerte sigue abonando eh, la vida de los que, de los que seguimos vivos de esta forma, respirando, pero que debemos pensar también en aquellos que no están. Yo quiero mencionar al respecto una cosa que me que como antropólogo y, y como escritor y sencillamente como ser humano, pues sí me llama mucho la atención ¿no? eh, y que viene un poco al hilo de lo que estás comentando de esta dificultad para hablar, para escuchar, para en primer lugar para escuchar, ¿no? mm. Más que para, para hablar, porque ahora todo el mundo quiere quiere decir algo, ¿no? Pero escuchan muy poco y tiene que ver justamente mientras nosotros hablamos de la noche de muertos, pues nosotros ahora todos lo hemos visto, pues eh, se conjuga una época, ¿no? en la que hemos estado el año pasado escuchando ci escuchando cifras ...de fallecidos todos los días... ...una época que al mismo tiempo... ...promete eh, desde extrañas utopías... ...el final de la muerte, ¿no?... ...desde posiciones extremas del transhumanismo... ...pero yo siempre hago la misma pregunta... ...¿qué pasa con los que ya murieron?... ...porque claro, si esa utopía algún día se lograse... Eh, ...cosa que yo personalmente, evidentemente... ...dudo muchísimo... ...pero ¿qué pasa con los que ya habrían muerto?... Sencillamente es que es una cuestión que no se plantea y este tipo de cuestiones sobre los que ya existieron y estuvieron entre nosotros y siguen formando parte de nosotros es un aspecto fundamental de cualquier cosmovisión, en este caso de índole también eh, religiosa y que sin embargo no está presente en estas pobres cosmovisiones que empiezan a despertarse por morgue de la llamada tecnociencia. Yo creo que eso que dice David nada más para agregar me parece muy importante porque estamos sabes inmersos en el ruido de las pantallas de los medios de comunicación de mil cosas de los centros comerciales y hemos perdido la capacidad la estamos perdiendo de poder escuchar al otro. Entonces yo creo que esta es una invitación que les hacemos para, para podernos conocer escucharnos y ver de qué manera podemos unir eh, y tejer nuestra historia en común no yo creo que eso es muy importante si sí, además no, no, no sé qué pensaréis vosotras pero si escuchamos no y de y, y me viene no le recuerdo tuve bueno tu, tuvimos la suerte de poder estar hace unos años en eh, en, en chapas no en, la, en las comunidades a ...más que en chapas, en las comunidades zapatistas... ...porque decir chapas es decir algo muy grande... ...que eso también a veces lo, lo olvidamos... pero en concreto, y, ...y un poco esa lección que a, a nosotros nos dieron... ...a nosotras nos dieron que era... Eh, eh, ...porque hablamos de escuchar... ...pero también eh, eh, habláis de ruido vosotras... no es decir ...pero cuánta necesidad de escuchar también desde el silencio... ...porque es que cuán, cuán incómodos resultan... ...30 segundos de silencio en cualquier momento pero sin embargo, cuán necesario es para escuchar y para escucharnos también el silencio, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que es fundamental detenerse por un momento y digamos acallar todo ese ruido que nos rodea para poder pensar, ¿no? Finalmente el poder escuchar, el poder contemplar y el poder estar Eh, con uno o con una misma es justamente pues el punto de partida para la reflexión ¿no? eh, yo creo que en ese sentido el silencio es necesario y como dice David yo considero igualmente estoy de acuerdo con él, hay mucha gente que sobre todo quiere opinar de todo, de cualquier cosa y yo pienso que eso es lo que está perjudicando y abonando a que haya un caos en torno en torno a nos, a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante saber saber callar, estar en silencio para reflexionar. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que con lo que decir los dos, ¿no? Sí, el silencio y cuando tienes efectivamente la oportunidad de, de contemplar y de escuchar, nunca mejor dicho, y de ver in situ, pues no, no sé, eh pequeñas asambleas reuniones o simplemente un encuentro entre vecinos ¿no? y, y, y y que era una experiencia también hay que decirlo que hasta hace no mucho era habitual es la experiencia de nuestros padres yo leo cosas que escribían y que mi madre y hablaba y, y están rodeadas de silencio pero es que es un, un silencio significativo eh, el problema es que ahí se interpreta el silencio como el no tener nada que decir Y ese es eh, el silencio no es sinónimo de papanatismo ni mucho menos a veces está al contrario no la palabrería bueno, eh, que lo que crea es eso es puro ruido que lo que hace sí es fermentar la comunicación pero evitar justamente el diálogo el verdadero diálogo ¿no? eh, y entonces el, el silencio ocurre como en la música tiene su lugar no, no puede existir una pieza musical en la que todos sean notas y sonidos el, el silencio tiene su propia respiración y su propia existencia, que curiosamente, además, o vamos a decirlo así, eh, providencialmente, pues nos sirve justamente para la palabra. O sea, la, la, la palabra o las palabras dentro de una frase son, necesitan siempre discrecionalidad, que uno se separe de la otra, y ahí hay silencios. Y eso es un, un, tremendo, un tremendo mal que nos saqué, hemos pasado del horror vacui, que sigue también, o sea, el miedo al vacío eh, espacial, digamos, a una especie de horror silentium, ¿no? Una, un horror a que haya quede una pausa. Yo creo que aquí también se dice, ¿no? Esto de ha pasado un ángel, ¿no? Cuando alguien sí. se queda en silencio. Sí, sí, sí. Bueno, pero fíjate, eso me parece una expresión en Francia, cuando yo viví, también me sorprendió que allí también se dice, no a mayo paz, y me parece hermoso porque le da un sentido al silencio. Es decir, el silencio es el momento en el que pasa un ángel, en esa expresión. No es una especie de instante de zozobra eh, que hay que rellenar como sea, aunque sea diciendo una, una grosería o yo que sé, porque porque supone una crisis. ¿no? Y, y eso es un, algo que también creo que se relaciona con el tema que del que va a hablar Liliana y yo en menor medida, porque la muerte impone un silencio. Si algo hace la muerte es encararnos a un silencio. Y hacer hablar ese silencio, bueno, ese ya es otro asunto, ¿no? Y desde luego ese no se va a hacer hablar eh, a través de decretos, ni imperativos, ni transhumanismos varios. Es decir, el, el, ese silencio hay que acogerlo como lo que es, un silencio tremendamente humano, eh, pero también terriblemente dramático. Y hay que aprender a dialogar con eso. Hay un escritor, John Berger, que siempre recuerdo una, una frase de él que dice «porque existieron...» los muertos nunca serán inertes. Y yo creo que eso es algo que desde luego sateliza de, de alguna forma y desde una tradición distinta a la mexicana, uh -huh. sateliza también aquello de lo que va a hablar eh, Liliana, porque en la noche de muertos, eh, si algo no existe, es esa sensación de que los muertos son... Eh, simplemente cosas inertes. Hablabais al principio de que, de que aquí en, eh, en Galicia pues eso la, la charla que tuvisteis en La Coruña era gente eh, bastante joven. Queríamos eh, eh, saber de, de vosotras desde que, que, que venís de allí, de, de, de, de México, en, en, cuando hablamos de este Día de la Muerte, para la gente más joven, ¿cuál es la vivencia actual? Es decir, hay... Sí, sigue habiendo ese esa, esa no sé esa creencia esa vivencia ha cambiado mucho cómo se vive en méxico actualmente sobre todo para la gente más joven este día de muertos pues mira en méxico algo que, que yo valoro mucho de, de mi país en ese sentido es que pese a los cambios que nos ha traído la globalización hay grupos hay comunidades que Insisten y, en que las nuevas generaciones pues retomen y recuperen este sus propias tradiciones. Entonces allá hay como una especie de colaboración, por decirlo así, entre adultos eh, que son considerados los sabios. Por ejemplo, yo vengo de, de Michoacán, uh -huh. que es donde cohabitan cuatro etnias y una que actualmente es la más digamos, con más presencia, no es la más importante, es la que tiene mayor presencia, son los purépecha, la etnia de los purépecha, y entre ellos están los ancianos, los viejos, que son considerados los sabios, a quienes les piden los jóvenes consejos para saber vivir, y todas estas eh, fiestas, todas estas ceremonias a lo largo del año, entre ellas la noche de muertos, pues es la oportunidad para perpetuar de algún modo esta costumbre, ¿no?, Entonces hay mucha implicación eh, todavía de los jóvenes, pero porque son incitados también por, por los adultos, por los ancianos. Y a esa manera es como, como, uno, como, se, puede, como se prevalece ¿no? dentro de la tradición el trabajo colectivo. Mira, voy os pro, pro, pro, pro, proponemos algo, eh, pa, para si, si podéis hablar y podemos hablar un, po, un poquito más, lo que hacemos ahora eh, es escuchar otro de, lo, de los temas que, que nos proponíais, te, si, si tenéis tiempo, eh, que es esta, esta porque además nos, nos va a trasladar a lo que es a Latinoamérica, no diremos a la noche de los muertos, pero sí a la Latinoamérica, que es esta cumbia cumbia poder, que, que si queréis, presentaron la no nosotros vosotras si sí, este es un tema de de celso piña que es uno de los exponentes más populares y más importantes de la cumbia en méxico porque como sabemos hay eh, cumbia en colombia en otras son en argentina en otras eh, partes de latinoamérica pero este es un muy importante eh, cantante bueno que falleció ya hace algunos años pero de la cumbia de México aquí, así que disfrútenlo y a bailar. o concho radio calimera para ti para, ti. Eh, para mí. bueno pues seguro que escuchando esta cumbia más de una y más de uno sea no ha podido dejar de ponerse a, a bailar y eso pues bueno como diría aquel no Si no, si no puedo bailar no, no es mi revolución pues hagamos la, la revolución también de, desde el baile y bueno esta cumbia que, que nos traían nuestras nuestros invitados y nuestras invitadas de hoy no que son liliana david y david ramos eh, bueno pues eso que porque este este viernes eh, a las 7 de la tarde aquí en la, en la casa do pese en la rúa Curros enrique 28 de compostela Pues van a vienen vienen a dar una, una charla para, para compartir también ¿no? porque como bien ellos nos dicen eh, esa necesidad luego que también la gente pueda pueda hablar y expreta, expre, expresar sus inquietudes de pues eso no de la vida y los rituales de esta noche de muertos en, en méxico no y, y esa visión que nosotros tenemos desde desde aquí desde desde europa y desde y desde españa y galicia más, más concretamente Queríamos un poco preguntaros nosotras, pues ahora que, que, que venimos de escuchar un, un tema musical de, de el, la música, eh, también tiene una parte muy importante en esta noche de muertos, ¿no? Desde luego, eh, actualmente y desde que se recuerda cómo ha sido la tradición, hay una verbena eh, cada primero y 2 de noviembre en los panteones o cementerios, en las plazas públicas, y en las mismas casas o hogares, ¿no?, donde se, donde se levantan los altares para recordar a, a los fallecidos. Entonces la música es un, un factor muy importante dentro de esta fiesta. Eh, en los panteones, por ejemplo, llevan eh, conjuntos de música para tocar pues las melodías a veces favoritas ahí al pie de la tumba de los de, de los familiares y bueno, pues eso es una manera en que en, en que se vive, ¿no? esta tradición y como te decía, también los purépecha en toda la región o zona lacustre de Michoacán pues también han eh, hecho composiciones propias, pirecuas, se les llama a estos temas tradicionales ...para tocarlos durante estos días de, de fiesta. Entonces, la música también, eh, como la comida, eh, la bebida, son parte fundamental de la tradición. Eso hace que tenga un carácter festivo, ¿no? Y, y alegre porque no es eh, tampoco una ceremonia para lamentarse o para, eh, digamos, seguir triste, sino alegrarnos de que vienen a convivir con nosotros, eh, pues nuestros difuntos, nuestros seres queridos que ya no están aquí y esto por ejemplo, pues si sí, eh, es algo de lo que nosotros en esta charla, pues vamos explicando eh, cómo, cómo se vive allá habláis eh, hay una de las cosas que sí que nos ha llamado mucho la atención y, y, y que, que seguramente mañana la, la vais a tocar mucho más en profundidad pero que nos ha llamado que sí que no, nosotras desde nuestro desconocimiento que esa como como este día de, de muertos esta celebración también eh, se, se está íntimamente ligada a, a la fertilidad de la tierra y, y, a, y al renacer no es la parte del renacer sí pero esa parte de la fertilidad desde nosotras la, la desconocíamos totalmente sí porque en la temporada de lluvias eh, justamente marca el calendario para las fiestas ¿no? eh, sí. para las fiestas que se realizaban en las diferentes etnias o grupos eh, indígenas prehispánicos no entonces eh, ahora por ejemplo en agosto más o menos empieza a sembrarse la flor Y luego se recoge ya para noviembre la flor de cempasúchil, que es a la que me refiero, la flor de muertos, uh -huh. como se le conoce en castellano. Cempasúchil es una palabra náhuatl, entonces esta flor que es la que caracteriza, eh, le da el color a la tradición, pues eh, de alguna manera se le ve como una metáfora de ese digamos renacer y morir porque cuando se colectan todas las flores de cempasúchil en diferentes zonas de méxico porque méxico tiene digamos de las eh, 60 especies tiene la mayoría pues se, se va colectando y se lleva a la venta a mercadillos a diferentes sitios entonces ya es eh, devolverlas en esta fiesta de noviembre otra vez a la tierra no es como dejar que se que se que se sequen y es eh, justamente ese morir de la flor y renacer de la flor entonces como entra digamos en la metáfora el sentido de que eh, como la flor el muerto eh, pues se lo come la tierra pero vuelve a nacer en forma de flor Que te escuchamos a hablar, os escuchamos a los dos hablar, que teníamos ahí, nos surge una, una pregunta, sabemos que, que hablar de México es hablar de un país que a veces se nos olvida porque parece que esté en medio de algo, no pero es un país de por sí inmenso, me refiero en territorio y en, y en población, eh, pero sí tenemos escuchando, es decir, una porque, porque esas noticias casi nunca llegan aquí y ya decimos hablar de pueblos originarios es hablar muchas muchos pueblos en, en, en méxico y en, y en otros países de, de, de, de la américa latina no pero pero en este caso en el caso que, que hablamos en el concreto de méxico ya que estamos uh, porque muchas veces eso no se quiere no se quiere hablar de, de la muerte ¿no? como Pero sí que no, nos surge una, una pregunta, ¿no? Es decir, eh, que se sale a lo mejor un poco del tema, pero eh, ¿cuál es la situación actual de de estas de estos pueblos originarios, de estas, ya digo, sé que generalizar es complicado, ¿no? Pero pero que, que, que viven en, en México, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Realmente siguen siendo muy atacadas? ¿Están, están muchas en peligro de desaparecer? ¿O cuál es la situación que se vive ahora? Sí, mira, hablar de una situación en general, pues sería... Pues perder la parte concreta y singular de cada, de cada etnia de cada grupo indígena porque actualmente tenemos en méxico eh, 65 lenguas originales y y 360 variantes de cada una de estas lenguas entonces ya te puedes imaginar la diversidad no? Eh, eh, pues yo creo que al menos de Michoacán, que es de la zona de la que yo vengo, te puedo decir, y esto ustedes pueden leerlo, incluso yo tengo publicado en la revista o periódico de contexto un trabajo sobre el grupo Mazahua, que es otro de los que conviven en esta región, junto con los Purépecha, los Otomí y los náhuas Y, bueno, pues los Mazahua, por ejemplo, nos contaba uno de los habitantes de este de esta de esta zona de Michoacán, de los Mazahua, pues que con la pandemia se han ido perdiendo ciertas tradiciones porque murieron músicos ancianos y ya no pudieron eh, dejar su, su legado a, a nadie. Entonces, esto, por ejemplo, ha afectado en ese sentido a, a la tradición, tradición o ¿no? a esa continuidad no de la historia y de la cosmovisión de los pueblos entonces eh, eso por ejemplo es uno de los factores además la parte de la lengua que se está perdiendo obviamente es otro problema o son múltiples factores no los que se podrían estudiar y nos podríamos ir de, de grupo en grupo para para poder abarcar la realidad pero es tan diversa que yo creo que no se le puede abarcar así tan tan superficialmente tú mismo que estuviste en chiapas pues allá hay, hay también otro tipo de grupos no es indígenas entonces son situaciones semejantes pero con sus particularidades no sí. hombre lo que sí se puede ver evidentemente La construcción de México como, como Estado-Nación, como la de cualquier otro Estado-Nación, sí implica un, un roce con este tipo de pertenencias comunitarias. A fin de cuentas, eh, supone la elaboración de todo un mundo que hasta ese momento no existía. Entonces, sí, se han articulado, por ejemplo, instituciones relacionadas de forma general con la situación de los pueblos originarios, eh, pero que hasta la fecha pues presentan también muchos problemas hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, el, la etnia de la que habla y la comunidad de la que habla Liliana, pues, por ejemplo, carecen de, de interlocutores y de traductores que puedan traducir al, al, al español eh, la lengua masagua, por ejemplo. Después, pues, hace ya años, justamente por mor del movimiento zapatista, pues habían invitado a una serie de antropólogos, entre ellos a, a Roger Bartra, para que participase, por lo menos como como oyente, de las eh, discusiones que, que se produjeron a tales efectos, y sí, varios, varias personas señalaron que, claro, es, es complicado, por ejemplo, eh, cómo vehicular ciertos elementos que, que se consideran incuestionables o casi incuestionables en una democracia, con comunidades que eh, no participaban de tales eh, rasgos, ¿no? eso Eso supone siempre una un conflicto, de hecho hay comunidades en la propia Michoacán, está la comunidad de Cherán, que eh, gozan de una suerte de autonomía es una comunidad gestionada exclusivamente por sus pobladores purépechas, donde no puedes entrar si no es con permiso de, de las autoridades locales uh -huh. pero que no son autoridades en principio eh, que tengan que ver con el Estado pero claro, luego siempre también queda la duda, no en el caso de Cherán, sino de otras eh, de otros casos pues siempre queda la duda también de ...infiltraciones, corruptelas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una situación bien complicada, bien complicada... ...pero que en cualquier caso, además, no solamente por el proceso de construcción nacional, sino, evidentemente, eh, por la mundialización... ...pues se ha tornado todavía más compleja, dado que hay que decirlo alto y claro, muchas de estas comunidades... Eh, están completamente olvidadas, marginadas sus situaciones. Sí. Eh, quien diga estupideces como que el indigenismo actual es el nuevo marxismo, tonterías de estas, es porque efectivamente eh, lo único que ha visto es una reserva por televisión, una película del Far West. Ah. O sea, no, no, no tiene ni idea. ¿no? Volvemos a lo del ruido. Hay, hay, hay personas, por supuesto que todos tenemos derecho a tener una opinión, pero hay que pensar que las democracias deberían estar menos fundamentadas en las opiniones que en los juicios. Hay gente que debería callarse, no las opiniones, pero no intentar disfrazarlas de juicios, porque ahí se vuelven algo absurdo y ridículo. Decir cosas como esa realmente es tan grande cuando uno en el y hablamos de México, pues se podría hablar de otros lugares, yo de niño, yo nací no en Venezuela y de niño pues hice un viaje, recuerdo, a una comunidad que ni siquiera sé ya si existe, los Piaroa. Eh, en el sur de Estados Unidos pues, la comunidad de Navajos fueron los primeros que cayeron en el alcoholismo en, en, en Australia, donde también tuve la oportunidad de estar, en la ciudad de Darwin que es una especie de, de meca del turismo eh, occidental entre los que yo también en ese momento me encontraba aunque yo no estaba de turista, pero bueno, era en Occidental más por allí uh -huh. eh, los índices de alcoholismo mayores eran de las poblaciones aborígenes eh, en fin, o sea, eh, hay, hay una enorme problemática en este sentido y en el caso concreto de México, pues se juntan a mi juicio estas dos cosas, el proceso de construcción nacional ligado a la democracia, gracias además, que bien sabemos, eh, democracias representativas y todo esto, y la maquinaria basalladora de la mundialización de corte básicamente tecnoeconómico. Queríamos pre preguntarte, bueno, a, a los dos, pero, pero desde la parte tuya como, como antropólogo, de David, te... De... El, el momento que, que llevamos viviendo, evidentemente también muy diferente de, de, dependiendo de, de las zonas que hablemos, no solo en, en Europa, sino en Latinoamérica, es decir, en general, es, no, no solo, simplemente, no es lo mismo lo como se vive en Galicia que como se vive en otras comunidades, pero desde, desde, tu, desde ese punto de vista antropológico, desde ese punto de vista de lo que es el, el entendimiento sociocultural, simbólico, es decir, Al, al tema de la, de la muerte el, el, esta pandemia, este momento que estamos atravesando ¿cómo, cómo, lo, cómo lo cambia? ¿cómo lo, lo, lo está modificando o, o no? Pues mira, a mí es un tema que especialmente me, me interesa uh -huh. eh, de, de hecho también uno de los textos más largos que, que publiqué yo en el artefacto eh, tiene que ver con esto es, yo lo publiqué pues Eh, ...más o menos en a mitad del, de la primera oleada, si no recuerdo mal... ...y tenía que ver con esto eh, a raíz de lo que fue lo que yo llamo... ...el secuestro de los cuerpos, aquí sí por parte del Estado... Eh, ...yo no estoy diciendo con esto que no hubiese que tomar medidas excepcionales... ...evidentemente en cualquier situación de pandemia a lo largo de la historia... ...se han tomado, basta simplemente con leer el libro de Albert Camus... ...del que se habló muchísimo al comienzo de la pandemia y dejó de hablarse inmediatamente después. Mm. Cosas curiosas que ocurren con la actualidad mediática. Para darse cuenta, digo esto porque el libro de Camus se basó en varios referentes históricos ¿no? de, de pandemias. Hay que tomar medidas excepcionales, sí, pero hay que también intentar paliar los daños que se están produciendo a nivel psicológico y a nivel sociocultural. Okay. No enterrar doblemente la muerte, y como yo decía en ese artículo, transformar los ...difuntos en cadáveres... ...entonces, eh, lo que tú comentas para mí resulta fundamental... ...esta pandemia, a mi juicio, tiene una primera consecuencia... ...que es que está incentivando... ...yo quiero distinguir, yo suelo distinguir una cosa, ¿no?... Eh, ...los rituales de los protocolos... ...me parece una distinción necesaria... ...y en la que yo últimamente estoy reflexionando bastante, ¿no?... Eh, ...para profundizar más en ella... ...y esta pandemia justamente, a mi modo de ver... ...ha enfatizado muchísimo lo protocolario en detrimento de lo ritual... ...porque lo ritual, tú preguntabas antes o comentabas sobre la música... Sí. Eh, ...claro, lo ritual forma parte justamente de una cosmovisión... ...y una cosmovisión tiene un aliento sistemático... ...o, si, si, o prefiero incluso decir in, integral... ...es decir, es una forma de estar abrazado por el mundo... ...y no podemos dejarnos abrazar por el mundo si no contamos con los sentidos. O sea, es solamente a través de los sentidos que las cosas adquieren sentido. Y claro, esta pandemia, insisto, de forma lógica, necesaria, pero también excepcional, esta es la palabra que no deberíamos, o el adjetivo que no deberíamos perder de vista, arrebató muchos de esos sentidos, prácticamente todos. Fíjate que, que las tímidas recuperaciones de ciertos sentidos fueron brotes espontáneos, como los aplausos, la gente que se ponía a cantar o a tocar, o lo que fueran los balcones, a bailar, etcétera, fueron tímidos brotes espontáneos, que en el fondo lo que estaban buscando eran nuevas formas de ritualización, sabes como, como pequeños arroyos que los apartas de su curso habitual y buscan otros alternativos para desembocar en lo mismo, en el mar. No podemos perder de vista que el ritual siempre busca nuevas formas de salir, pero es muy peligroso dejar que, se a mi juicio, que se instalen, que se instauren formas capciosas de ritual que no dejan de ser simples protocolos. ¿El ritual puede contar con protocolos? Sí. Ahora, ¿el protocolo es sinónimo de ritual? No, yo creo y defiendo francamente que no. Y esta pandemia, bueno, todavía estamos en ella, entonces es siempre todavía prematuro, pero ya vemos eh, aspectos que han cambiado, es decir, eh, pues todos tenemos la experiencia de no saber qué hacer ahora si vemos a alguien en el ascensor, por ejemplo, ¿no? el temor a los abrazos, eh, muchas muchas muchas muchas cuestiones que tienen que ver con aspectos que habían sido esenciales en la ritualización eh, de la vida y evidentemente el ritual también siempre está muy cer muy cerca del mito es eh, hablar de rito y mito y de, de rito y de y de mito es algo que va casi de suyo y esta pandemia también está instalando nuevos los mitos ¿no? eh, por ejemplo yo le decía a liliana todavía en, en clave de un poco de chanza de, de broma uh -huh. que ahora se está poniendo en boga todo aquello que acaba en ólogo no epidemiólogo biólogo virólogo vir... Y, y poco algo que acabe en sofía ¿no?, como filosofía y lo digo también sabi a sabiendas que antropología que también acaba en hoólogo sí, sí. pero tampoco nos hacen tampoco nos hacen mucho mucho caso pero es decir eso también para que eso ocurra tienen a su vez que articularse ciertos procesos míticos que justifiquen esa enorme presencia de unos miró epidemiólogos etcétera, en detrimento de la enorme ausencia de otros. Y yo creo que no se trata de decir que deban estar unos en lugar de los otros. Tiene que haber justamente esa discusión, pero esta pandemia, no esa pandemia como su prefijo griego indica, no puede gestionarse solo desde una unirrespuesta, por decirlo así, o de una monorrespuesta. La pandemia exige pan respuestas Entonces, eh, hay que articular foros de discusión mucho más amplios que justamente aborden el tema, por ejemplo, de la muerte, no solamente como un aspecto biológico ligado a la, a la desaparición y degradación de un cuerpo, sino en todo aquello que tiene que ver con la constante presencia y omnipresencia de lo ausente. Y eso, desde luego, no va a ser tampoco ningún epidemiólogo ni viriólogo ...que lo aborde... ...tampoco tiene por qué ser un antropólogo... ¿eh? ...yo no defiendo por muy antropólogo que sea... Eh, ...tener la exclusividad de nada de esto... Eh, ...yo creo que también en la presentación... ...que tengo por ahí en el artefacto... ...digo que yo reconozco como antropólogo... ...cualquier eh, ser humano... ...que evidentemente se interrogue... ...sobre su condición... ...con la única, la única el único requisito... ...como decíamos antes... ...de intentar superar la mera opinión... ...y llegar a algún tipo de juicio que testimonie la búsqueda de la verdad Sí, además te, te, te escuchamos y, y, y también escuchábamos no a, a, a liliana y un poco nos nos viene una bueno aquí yo, yo vengo de fuera pero aquí en, en gallego el, el brote eh, se le ha, se le ha llamado gromo Eh, o sea la, los, los diferentes brotes que, que va viendo eh, en galegos sea se se la palabra que se ha utilizado es gromo y eso ha generado una cierta controversia porque realmente el origen de o sea el, el gromo es el es cuando como como la, la simiente cuando algo nace es como que algo está está está bromando no es decir entonces para aquí para mucha gente decir eh, asimilar el, el gromo que es algo muy positivo a, a la pandemia ha generado un poco un poco un debate de, de no no es que porque claro para muchas comunidades el momento ese desde de cuando las flores nacen cuando que es el momento de de bromar las cosas no pues pues claro que se relacione con la lo, lo digo esto un poco porque porque también la importancia no es decir de, de, de, de los dos que que sois muy trabajáis mucho de la palabra pero que también cómo como las palabras eh, nos marcan y, y nos definen en este caso también no indudmente sí, no hubo un pensador muy conocido que Decía que el, el cometido de la filosofía consistía en preservar la fuerza de las palabras. ¿no? Y yo sigo esa consigna. ¿no? Eh, un antropólogo, mi, mi codirectora y una, una sabia, no solo una eminente antropóloga en España, sino una mujer sabia, María Cátedra, me dijo un día que los antropólogos básicamente nos dedicamos a aprender a escuchar y hablar con los otros. Y, y para eso pues tienes que dejar que las cosas eh, nazcan ¿no? y, y las palabras las palabras vivimos en las palabras O sea nadie nace en un mundo inventando el lenguaje no está también creo yo eh, me, me atrevo a sostener esta tesis también de forma muy intempestiva en una época en la que creo que el lenguaje se está convirtiendo en una cosa más casi diría que en una mercancía más que se instrumentaliza y con la que se comercia Sin embargo, nadie, nadie, no me he encontrado jamás a nadie que, que haya tenido la experiencia de haber accedido al mundo inventando un lenguaje. Todos llegamos a un mundo que ya está habitado por multitud de palabras y no basta una vida para llegar a agotar todos los significados que ha ido adquiriendo una sola palabra casi a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, lo, lo, lo bueno es que las palabras, por mucho debate que susciten, pues eso, se sigan eh, dirimiendo sus sentidos con más palabras si una palabra que tenía una connotación pues eh, beneficiosa en un momento dado se utiliza como metáfora de algo ya no tan favorable, bueno, las palabras son generosas, son capaces de aglutinar en su vientre distintas acepciones, no, no, no pasa nada, pero al mismo tiempo es importante, exacto, que, que haya esas discusiones porque en última instancia, en algún momento, alguien se dará cuenta y dirá oigan, vamos a callarnos ahora y a escuchar ...y justamente lo que escucharemos es que seguimos viviendo en el reverbero de las palabras... ...que esto es una de las cosas que, que, que tampoco ocurren hoy... ...la gente rápidamente intenta censurar... ...no, es que esto es incorrecto, no es que esto eh, no es políticamente correcto... ...bueno, esos esos conceptos yo por ejemplo los consigno como antropólogo... ...me interesan como síntomas del estado actual de una determinada sociedad... ...pero yo francamente debo reconocer que en mi vida personal... Eh, vamos no, no solo que no los practique es que escao de ellos eh, porque porque atentan contra las palabras porque quieren cercenar ahí las, las palabras ¿no? no sabía esto que comentas me interesa enormemente como todo aquello que, que viene de una metáfora de la tierra como la propia palabra cultura ¿no? que no deja de ser una palabra proveniente del cultivo y del cultivo por principalmente agrario y, y no no no no conocía yo está este debate ni ni esta metáfora del entiendo que del virus no Sí, claro, claro, sí, sí, porque es, es que, la, el, a ver, yo tampoco te puedo, yo te digo un poco lo que lo que sí he escuchado y escuchando a gente, porque yo, ya te digo, yo tampoco soy originario de aquí, entonces hay muchas, yo relativamente, sí que soy del de Estado español, pero vengo de Valencia, pero pero sí eso, porque ¿No? ellos el, el, en, las, en las noticias y eso cuando tú, porque como en, en gallego… Eh, Eh, eh, la palabra brote no no no no, no existe sí. se, se castellaniza pero realmente eh, es, es un gromo es es lo que pero gromo en ellos lo, eh, el gromo se dice cuando eso cuando las flores eh, brotan Eh, es, es eso, es ese momento de, además es un verbo de, de el gromo es como el, el momento de, de, de renacer, ¿no? Es decir, entonces va muy relacionado eso, entonces para mucha gente, sobre todo, pues gente de, de, de pues eso, que, que sigue muy en contacto con la con la tierra, con el tal, que, que se asocie la palabra gromo a la palabra de, de eso, ¿no? De como una pandemia, pues claro, y a mí también les, les suena extraño y a mí también, Creo que esto viene un poco de, de, de también un poco de lo que será la charla no de, de decir de, de cómo la de cómo queremos apartar totalmente la muerte de lo que es la vida cuando cuando no es así o, o que o pensamos nosotras que no es así exacto sí fíjate que además además de eh, los los virus eh, junto con las bacterias vamos si hay elementos que forman parte de la vida desde mucho antes nosotros estuviésemos en ella Eh, son estos pequeños microorganismos, ¿no? Los virus todavía hay cierta cierto debate sobre si considerarlos o no organismos vivos, pero en cualquier caso eh, buscan la reproducción, ¿no? Eh, con las bacterias ya no existen estas dudas. Sea como fuere, eh, están están en lo que es el, los procesos eh, de la vida, ¿no? Que, que van mucho más allá también de nuestra, de nuestra vida consciente, ¿no? Eh, ...que supone pues un, un grado de organización de la complejidad diferente... ...pero yo estoy, sí, estoy estoy de acuerdo contigo... ...con respecto a que hay una especie de obsesión compulsiva... ...por estar separando constantemente eh, la vida de la muerte... ...y como decía un sabio una vez, al final cuando intentas separarlas tanto... ...no consigues ni bien morir, ni has conseguido antes eh, bien vivir, ¿no?... Porque no puedes no puedes diso disociarlas, no eh, con todo el dolor que esto supone porque yo en fin, mi, mi, <ríe> yo también tengo una extraña simbiosis interna no entre el lugar donde nací y viví muchos años que, que, que es una zona pues cálida caracas y demás mm. pero eh, mi ascendencia gallega que como bien sabemos es pues, una cultura muy, muy distin distinta, donde sí hay un elemento de saudade mucho más grande, etcétera. Y se bien lo que es también el, el dolor de la pérdida, incluso en la fiesta de Noche de Muertos, pues hay una alegría, pero siempre tamizada también por una discreta tristeza, o sea, porque tienes que aprender a... a, a tienes que aprender a hablar sin respuesta, ¿no? Eh, o, o con respuestas que tienes que aprender alguna forma debe para poder descifrar lass me refiero que el que se va pues deja de responder es una otra forma de darse cuenta la muerte el enorme poder e importancia que tienen las palabras y el verdadero diálogo ¿no? porque cuando te das cuenta que ya alguien que tenías ahí ya no te responde y, y entonces a pesar de todo eso de que siempre se filtra esa esa nostalgia por, por el que ya no estás eh como como se dice también por acá de cuerpo presente, ¿no? Que es también una metáfora que me parece muy significativa. Sí. Pues a pesar de ello, claro que forma parte de la vida y de ahí lo que también está explicando ahora Liliana de esa metaforización de el que se va pero renace, vuelve a través de una flor, que no está tan no está ni mucho menos alejado de lo que ahora pide mucha gente de que la incineren y la entierren. Eh, para eh, para que para que crezca un árbol eh, la única diferencia gran diferencia por otra parte es que ahora ya hay empresas que se dedican a eso entonces eh, dices pero por qué, pero por qué tenemos que esperar a que venga una empresa a dedicarse a eso y nos perdemos en esa comercialización y perdemos sin embargo el enorme significado que subyace ahí no es que algo brote Y, y que se establezca un hito, un jalón, un lugar de referencia al que puedas acudir para rendirle homenaje y recordar a alguien, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente tú viste en, en, en el clavo por decirlo así y hay un enorme problema del que no somos enteramente conscientes y esta pandemia pues también nos lo está demostrando eh, que es el desgarro en el que vivimos el desgarro de no saber muy bien qué hacer con la vida y desde luego no saber en modo alguno qué hacer con la muerte, ¿no? Sí, la verdad que... Y, y también un poco, ¿no? Escuchándote y escuchando también a esa pues Liliana, ¿no? Es decir, un poco el... el también creemos, ¿no? La, la Que esto viene muchas veces también de... Pues que, que, que no todo es sí ni no, ni todo es... Como se suele decir, ¿no? Todo, todo tiene matices, todo tiene fluires, todo tiene... Eh, pues eso que, que pero que también escuchamos al que al que pueda en un momento dado eh, saltarse de la norma y decir que no porque porque cuando hablamos de norma y aparece que el que eso ya es un, un, un, un salvaje un Y bueno, algo algo que se hemos leído por ahí que nos parece muy acertado no que que, que lo educado no no es lo adiestrado no eso lo, lo decís en un artículo por ahí que os hemos leído nos parece súper súper acertado y sobre todo en esto en estos tiempos que vivimos no que que hoy en día siga a pesar de todo y a pesar de lo que estamos viviendo si eh, queremos que siga existiendo la disidencia por favor, queremos que, que haya la, la de aprender desde desde el error también, es decir, entre porque es que además los, los esos que dicen que nos gobiernan y que parece que lo tendrían que tener co todo controlado, son los que más se equivocan encima ni lo quieren reconocer, ¿no? Entonces de, dejemos que la gente nos podamos equivocar de, que podamos confluir, que podamos en un momento dado, como como le escuché a una, a una mujer mayor, es que no me voy a ir de este mundo sin abrazar a mi hija lo siento, si quieren deténganme, ¿no? Pues ese es que hasta esos puntos estamos estamos llegando no es decir de, y bueno sí que queríamos eso recordar a la gente que, que nos escucha que mañana a, la, a las 7 tanto david como liliana liliana como david eh, estaréis a, aquí en la casa de europe las a las 7 de la tarde eh, y, y bueno sí, una última pregunta que nos surge por qué porque los los intempestivos Bueno, por, un poco por lo que te comentaba del espíritu nietchiano, de sus consideraciones intempestivas y también al hilo de lo que acabas de decir, es decir, eh, salvar la rebeldía. Sí. Salvar eh, la rebeldía porque detrás de lo que ahora suena a irreverencia, eh, desgraciadamente mañana pueden inclinarse los reverentes Es decir, es también estás muy acostumbrados si y mal acostumbrados a ver que el que ahora te acusa, mañana te alaba, ¿no? Mm. Y la rebeldía tiene que vivir al margen de todo eso, tanto del, del que te repudia en un momento dado como el que del que te alaba al siguiente. Y lo intempestivo es eso, es vivir un poco contra el tiempo que nos imponen para encontrar también un tiempo propio, pero un tiempo propio, cuidado, que sea un tiempo que podamos compartir con los demás, claro. o sea, no es un tiempo para guardarse para uno mismo de forma egoísta, ni mucho menos. Mm. Y también porque, como dice David, este trabajo que hacemos eh, juntos en el artefacto y cada uno en las revistas donde encuentra espacios para reflexionar, pues son temáticas o temas, tratamientos que van justamente a contracorriente de lo actual. A veces, eh, yo misma que he vivido muchos años como, como periodista y redactora en diferentes medios, pues sabes que la dinámica te, te dicta te que tienes que hablar de ciertos temas porque son los que están generando, eh, pues sí, regalías, por decirlo, a, a las empresas comunicativas y hay que hablar de eso porque todos hablan de eso. Pues no. Nosotros queremos hablar de los temas que nos parecen importantes tengan que ver eh, con este tiempo o, o no, con lo mediático y lo actual, porque finalmente la reflexión va en contra de toda esa eh, rapidez y velocidad con la que se, con la que se publican contenidos en, en diferentes medios, revistas, etcétera. ¿no? Entonces de ahí también el nombre de que nosotros no, no estamos en ese sentido apegados a una agenda y a temas de moda y creo que en ese sentido la reflexión y el pensamiento pues es algo necesario y que es justamente algo de lo que todavía creo que hace falta que fortalecer, ¿no? Pues la verdad que, que, que animaros a que animará a, a que sigáis siendo intempestivas que sigáis estando desde desde los márgenes que para nosotros también están los centros porque eso a veces eh, bueno cre, creemos que, que es importante ¿no? que Tú sobre todo en, en tu caso ¿no? El, eh, bueno vemos que los dos te lleváis eh, a más allá de, de, de otras cosas que hagáis pero también tenéis mucha presencia en diferentes medios y, y habéis estado también en radio y habéis estado eh, un poco pues eso no el, el, el panorama aquí allí que se vive de medios pero bueno, de, de animar a la gente también, ¿no?, a que se acerque pues eso a a a a, a sitios y a lugares como pueda ser este artefacto, como pueda ser lo que comentábamos, ¿no?, de, de CXT o como pueda ser otros mil medios, ¿no? de, de, de que también se, te, tengamos la, la capacidad que a veces es muy complicado, eh, es decir, porque porque hay tanto ruido y hay tanta cosa que, que simplemente encontrar un Un, ese que hablábamos no es ese punto de silencio donde poder empezar a, a volver a escuchar y a saber escucharnos es muchas muchas veces complicado pues eso volvemos a animar a la gente a que mañana se acerque a, a las 7 aquí a, a, a la casa o pe a, a la Rúa arúaculos enríquez 28 eh, agradecer a las dos que hayáis podido estar la verdad que, que un gusto escucharos eh, como dicen aquí un, un, un gozo no el poder el poder gustar de, de, de ustedes Y, y si cualquiera de los dos, o los dos queréis añadir cualquier cosa, pues pues nosotras encantadas de que lo hagáis, de verdad. Pues sí, muchísimas gracias a ti, a toda la gente que te escucha y desde luego este esperamos que vengas para para encontrarnos, para conocernos y compartir ese ese momento, ¿no? Y podamos seguir generando esto que yo Considero es también el principio de un movimiento cultural que yo, por ejemplo, empecé en México porque tengo esa convicción como periodista, pero me parece que hay que ir de a poco y ganando más espacios no para lo colectivo, para el diálogo. Y así que nada, los esperamos mañana, estamos abiertos eh, para, para recibir también sus sus intercambios, eh, sus pensamientos, sus opiniones, sus anécdotas e historias que nos quieran también acercar. Sí, yo también eh, redundo en el agradecimiento y justamente pues también hago extensivo lo que comentabas de nuestra, bueno, de nuestra rebeldía y de, de nuestro habitar en los márgenes, mm. también a, a lo que hacen ustedes y yo que soy crítico eh, con, con, con ese ruido mediático, Evidentemente también soy muy consciente de la importancia todavía mayor que tienen los medios que logran salir eh, muchas veces con enormes dificultades de esas imposiciones, ¿no?, para conquistar una independencia que es en lo que realmente el gran periodismo ha vivido y de lo que ha dado sus grandes frutos. Así que yo me celebro que, que la existencia de, de su radio, de programas como... ...como este que vuelvo a recordar... ...que me encanta el nombre de sapoconcho y ...y el, porque me gusta mucho el animal... ...al que también insisto que hay que seguir protegiendo... Y, ...y nada, muchísimas gracias... ...por esta larga entrevista... ...que también es algo cada vez más... ...inhabitual, que alguien te conceda tanto tiempo... ...para charlar, para platicar... ...y nada, hacer extensiva también... ...pues la invitación a mañana... ...para que todos ustedes vengan y esperando que pasen un buen momento y compartan tanto sus elogios como por supuesto sus críticas Pues sí, la verdad que, que animamos y agradecemos, los agradecemos nuevamente a, a las dos, no el que, el que hayáis podido compartir hoy con, con nosotras con nuestras escuchas este este rato muy muy gratificante, muy muy también eso, desde de, de vuestra sabiduría compartida, que eso es de, de agradecer, decía, yo siempre me gusta parafrasear y utilizar a un poco a, mal utilizar a, a Galeano, ¿no? Que decía, hace no sé cuántos siglos eh, inventamos la palabra para comunicarnos y, y ahí seguimos, ¿no? Es decir, pues esto es un poco, yo creo que, porque sobre, sobre todo escuchando a Liliana, ¿no? Creo que, que la idea de periodismo va, va, va, va un poco por ahí, ¿no? Es decir, que, que ese periodismo que no que no sirva para comunicarnos desde la disidencia, desde el diferente pues flaco favor nos no hace o gordo favor nos hace no no y sí que en eso también debo reconocer y no me no me peguéis es decir que voy a saltarme el, el protocolo nunca nunca me, mejor dicho es decir había una tercera canción que no sabía que será con que nos vamos a ir con una tercera canción dentro de, de esta entrevista pero queremos decir que mañana después de la charla eh, también van a poder descubrir otra vertiente que a nosotros nos ha sorprendido mucho de De David y es que él, él también es cantante y además también eres cantante de tangos y si tú nos lo permites y aunque nos odies mucho, nos vamos a ir con un tango tuyo que hemos encontrado que, que es una versión del, del Sus ojos se cerraron y con él vamos sí. a terminar esta entrevista si nos lo permitís, por favor. Sí, hombre, yo a estas alturas ya permito casi todo. <risa> no no nos peguéis mucho por por eso, pero es lo lo que a veces tienen las redes sociales, ¿no? Que lo porque además de verdad que que no porque nos estés escuchando, pero escuchando, pero muy sorprendidos, eh, recomendamos que, que escuchen porque porque también agradecidas por, por, por, por este cantar. Y nada, lo he dicho que, que mañana a las 7 tanto a Liliana como a David aquí os esperamos eh, y y muchas gracias a los dos. Estamos en, en contacto. Gracias. Gracias a ti y disfruten este tango Para que los abrace a todos A través de la escucha Oh sapoconchos Sapoconchos Oh sapoconchos ¿Por qué duró tan poco la alegría? Y es en cambio tan largo este tormento La prolongada y amarga agonía De tu cuerpo muerto todavía mi pensamiento por que esta serpiente de agonía alimenta su aliento con mi aliento por que ese cuerpo de belleza donde la vida ya ardía hoy se apaga con tu derrumbamiento la soledad más cruel me devora oh noche infinita que no acabas con tu ausencia insistente de ternura por que esta flor marchita de las horas Derribó nuestro amor Donde moraba Ya solo habita tu muerte Y mi locura Sus ojos se cerraron Y el mundo sigue entrando Su boca que era mía Ya no me besa más Se apagaron los ecos de sonreír sonoro Y es cruel este silencio que me hace tanto mal Fue mía la piadosa dulzura de sus normas Que dieron a mis penas caricias de bondad Y ahora que la evoco, hundiré un ritmo siniestra de la suerte, quise, quise abrigarla y más pudo la muerte, ay cómo duele y se mi herida yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna y alivió mi tormento, todo es mentira, mentira se lamento hoy está solo mi corazón Cegando su cariño galopaban detrás Y escondidos en las aguas de su mirada buena La muerte agazapada abarcaba su compás En vano yo febril una esperanza Clamó en mis carnes viva sus garras el dolor Y mientras en las calles en local é onda mirina de la escoita, rompiendo esa incomunicación e chegamos aquí a este novo viaxe dos do sapoconchos agradeciendo pues eso, a, a este tango agradeciendo a, a as intervencións de nuestras convidadas e nosos convidados e invitamos eh, a, que, a que mañana a las 7 aquí na casa do peixe a venir a, a disfrutar de, de esta charla de pues eso de, de acercarnos, ¿no? Tanto con David como con Liliana a, a la muerte, lo que significa el Día de Muertos en México, en México, eh, eso lo que eleva eso también, ¿no? De, de entendimiento entre culturas, y diferencias. Eh también un poco después pues pues también podéis a, a llegar eh, a alguna de las, de las presentaciones que que van, va va a hacer eh, <coughs> Julen, no do, do seu libro sobre sobre la renta la renta básica como una ferramenta do, do, do, do un futuro positivo e, e diferente un futuro libre e ben agora eh, imos imos rematar eh, este este este viaxe e eh, eh, queremos vamos a pedir voss eh, por, por, por una vez e eh, que en es, es poco tiempo, no, no no no llega ni a tres minutos, pero dejéis todo lo que estés haciendo y eh, eh, de verdad disfrutéis. Este es un tema eh, que pertenece a un disco de, de Hay Tempo ya que, que se llamaba Mujeres, un disco que cantan seguramente tres de las voces, de las más importantes y mejores voces, De, del otro lado de, del charco de, de que son Tania Libertad, Bexi Pecamins y Amparo Ochoa y pero de verdad disfrutar de este tema porque es increíble como de es increíble, ¿no? como, como dar algo tan sinxelo, como del cotidiano se puede hacer realmente algo tan tan bello Por eso que, que, que deixéis o que estéis facendo eh, en este momento escoitar solo esta canción y en este momento disfrutar, que no os contase ningún ruido, solamente deixar que a música penetre por todo o vosso corpo e de verdade graciñas por la escoita e gozar. Mamá Paula se levanta a las cuatro de la mañana a guardar la luna que despierta el sol. Prenden las esperanza que recuerdan estrellas. Cuando ilumina, o carbón do misterio do maíz e da arxilla de sus manos surge para o consolo unha tortilla blanca como la luz O oh, xapoconcho Rompendo a incomunicación Xapoconcho Un outro xeito de informar